Para decir, para soñar. En i corazón, a t e n a s u e a libertad. Corazón en libertad. Radio q u e r o n e s 106.1. Un lugar en el Retomamos nuestro contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Bueno, lo p r o m e t i desde u d a c e n t o n c e s vamos a saldarlas un poco.、Eh, hoy les prometía que v a m o s a tener la palabra de por lo menos una de las listas de la oposición en el SOEM. Mañana los empleados municipales y empleadas van a tener elecciones con la posibilidad de votar a tres、eh, listas distintas.、Eh, una de, la, de las listas opositoras es la lista 9, entre pares. Que comanda, o por lo menos tiene de candidata a secretaria general, a la empleada municipal Carola Esparza y la acompaña、eh, Luis López como secretario adjunto. Con ella estuvimos hablando hace un ratito desde Radio Kermés、eh, para que bueno, nos cuente el porqué de presentarse a, a una elección.、Eh, siendo mujer también, sería la primera mujer elegida este, oficialmente como secretaria g e n e a General, en el caso de, de ganar mañana las elecciones del SOEM. Y también dijo Carol Esparza que la gran preocupación del empleado municipal es que reabran las paritarias, un tema que hace un ratito lo hablábamos con la lista 1, que es la lista oficialista y que, y que también tiene como propuesta reabrir las paritarias para discutir salarios en la municipalidad de Santa Rosa. Así que, si les parece, escuchamos a Carol Esparza. Nosotros nos presentamos,、eh, fue una decisión que la venimos trabajando hace mucho tiempo,、eh, hablando con muchos compañeros que necesitaban ver un cambio.、Eh, las propuestas nuestras están en lo que basadas lo se basaron en lo que los compañeros venían requiriendo, que era mayor presencia del sindicato en los lugares de trabajo. Y tenemos propuestas que incluyen a todos los compañeros. Nosotros apostamos a un sindicato de puertas abiertas, con presencia, como te decía, en los lugares de trabajo, volver a establecer el cuerpo de delegados, que es importantísimo para tener cercanía con todos los compañeros y porque tenemos una manera diferente de, de ver todas las cuestiones que por ahí están pasando en algunos sectores.、Eh, sos candidata a mujer. r h u b alguna vez una secretaria general en SOEM mujer o no? Elegida no. Sí, está el p r e s i d e n t e del armado de la lista anterior que la, la encabezó Dora Parada, pero secretaria general de s u e m electa, no, no, no. Sería esta la primera vez y todo sale bien. ¿Quiénes te que acompañan? m e acompaña Luis López、eh, como、uh -huh. candidato a secretario adjunto, Melina Lemos Mainetti como candidata a secretaria gremial. Eh, Matías s i m e r m a n como candidato a secretario de actas y Mauricio López como candidato a、um, secretario de finanzas. Esas serían los, las cinco secretarías. Lo que sí tenemos, y esto lo quiero recalcar porque es importantísimo, es que la lista se conformó con compañeros que representan a diferentes sectores: vialidad, espacios verdes, tránsito,、eh, el consejo deliberante,、eh, comercio. Es una lista abarcativa, podríamos llamarla que es como una lista federal dentro del municipio, refiriéndonos obviamente a lo municipal. Bien,、eh, están pidiendo reapertura de paritarias, digo, porque tengo entendido que durante esta gestión y media de Luciano de n a p o l i no se han sentado a negociar. Mira, desconozco cuáles son la, los planteos que ha hecho SOEM. Sí sé que UPCN pidió la r e p e r t u r a de las paritarias,、eh, pidió la recategorización por antigüedad y presentaron otros proyectos como la adhesión al boleto gratuito、uh -huh. eh, para los empleados、uh -huh. municipales. Eh, pero desconozco si SOEM、eh, ha hecho el pedido de la reapertura de paritarias. ustedes que han andado dando vueltas por distintos sectores de la municipalidad, ¿cuál es la queja puntual o que más se repite? Esa,、eh, la de la reapertura de las paritarias sectoriales y el pase a planta permanente de los compañeros、eh, contratados. Bien, ¿eso es lo que ustedes más están, han receptado? Sí, es la mayor urgencia, es lo que los compañeros piden. Después, bueno, por supuesto, la entrega de la indumentaria. Pero a lo que más hacen referencia es la apertura de las paritarias sectoriales y el pase a planta de los compañeros contratados. e n e l caso de ser elegida, ¿cómo te imaginas la relación con la patronal? Nosotros siempre buscamos, porque ya nos pasó en el reclamo por el reconocimiento de los pagos por antigüedad,、eh, buscar el camino del diálogo, por supuesto, porque no sirve romper、eh, las relaciones con la patronal, porque tenés 2.000 trabajadores que esperan una representación. Siempre buscando el camino del diálogo, y cuando ese camino se agote, cuando ya no haya más que conversar, veremos. Pero en principio es sentarnos a dialogar. Este, además, no tenemos cercanía con, con el intendente, no somos、eh, gente que ha gestionado en el municipio. Así que, bueno, sería encontrarnos y empezar a conocernos y ver de qué manera se puede trabajar, sobre todo por la, por la demanda que hay de los trabajadores. Bueno, ahí escuchaban a Carola Esparza, es la candidata a secretaria general de la lista 9, entre pares, que mañana tienen elecciones en el SOEM. Se conforman esta,、eh, estas tres、eh, listas: la lista 1, que es la oficialista, la lista 9, entre pares, y la lista 134, que lleva a Lucas r o l l a i z e r como secretario general. La última elección, año 2022, hubo una participación alrededor del. 61% del padrón. Veremos si、eh, esta vez,、eh, en esta fecha y con mucha gente de vacaciones y demás, veremos a cuánto llega esa, particip esa participación el día de mañana. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Monteiro nos ponía al tanto otra vez de la elección en el SOEN, el Sindicato de Obreros y Empleos Municipales, en este caso, escuchando la palabra de la, una de las listas opositoras.